Diputado provincial por el Pro, Martín Ardoin, buen día. Buen día, Juan Pablo, gracias por llamar.、Eh, ¿Por qué estabas en la conferencia de prensa del gobernador ayer? Bueno, es un momento muy difícil este, por la parte sanitaria.、Eh, el gobierno provincial le, toma, le toca tomar una decisión muy complicada, como era volver a fase 1 en, en Santa Rosa,、eh, Santa Rosa, Toray y Macachín, y mantenerlo de Castillo. Este, nos juntamos, nos convocó de urgencia a las seis y media de la tarde, nos avisó media hora antes, fuimos la, la, los, algunas partes de la oposición, la hablamos, le costó mucho tomar la decisión y nos pareció en, en este camino que venimos haciendo el, el primer día desde que asumimos, sobre todo en l bloque p r o p u e s t a f e d e r a l de ser una oposición seria y responsable, este, de sentarnos junto al gobernador para, más allá de. de las diferencias que tenemos en otros temas, en, en este había que mostrar a la ciudadanía que estamos juntos, que es difícil, que nadie quiere volver para atrás, que, que va a ser momentos dolorosos, hoy los comerciantes marchan pidiendo que no se cerre el comercio y tienen mucha razón porque uno lo que pudo ver es que, que, que, que todos los comercios, de, de, de, más allá del r u b r o cumplían con su protocolo y hacían las cosas bien, El virus llegó a la pampa y en algunos casos se ha este, descontrolado o a u m e n t a d o los casos e j e m p l o c a t i l ó n más de lo, de lo que uno preveía y bueno y hoy había que, que actuar rápidamente por eso fue que desde el bloque propuesta federal acompañamos la, la decisión del, del señor gobernador、eh, vos decís los comerciantes tienen razón、eh, querés decir que tienen razón en reclamar que no se, se vuelva la fase 1 o que es comprensible su reclamo Es comprensible, es comprensible, o sea, esto se es, es, está haciendo muy largo,、eh, está muy difícil mantener los negocios abiertos, pagar los sueldos, pagar los alquileres,、eh, y ya y te vuelvo a repetir, uno por lo que pudo andar, yo también he recorrido la provincia dentro de lo que lo, la cuarentena me lo, me lo permitió, y había mucha responsabilidad, vos no estabas en ningún comercio sin barbijo, había gel, Entrabas con una o dos personas según el tamaño, d e la l o c l la dimensión del local.、Eh, y hoy este, se van a ver también perjudicados sin, sin un tiempo definido, porque ayer este, el gobernador no se animó a, a ponerle una fecha a, a esta cuarentena.、Eh, uno tiene la esperanza que dure pocos días, que en pocos días este, los h isopados que se e s t é n haciendo de negativo. Pero también eso genera incertidumbre, porque si uno e s tuviese certeza de decir cierro、si、cuatro esta semana y ya la semana que viene vuelvo a la actividad, pero también creo que、eh, al no haberle puesto este, días concretos a la cuarentena, también eso genera más incertidumbre todavía. Y bueno, y ya, s u m a a la parte económica que venía complicada, este, por eso te digo, es entendible el reclamo del que hizo bien las cosas, del que se cuidó, Y por alguna negligencia o, o gente que no cumplió con, con los protocolos, la seguridad que teníamos en la Pampa, este, hoy nos vemos todos perjudicados. Así que también es entendible la postura de, de, del sector. ¿Y, y es una contradicción, Martín, que avales esta, de alguna manera, supongo avalás lo, lo que anunció ayer el gobernador, por más que pueda haber alguna disidencia, pero la presencia en el acto se supone que es un respaldo por lo menos general. Digo, vos participaste de una, de una movilización, una marcha que no sé si, si se autodenominaba anticuarentena, pero eso parecía. Y en todo caso, la pregunta sirve para esclarecer de qué se trataba. No, no, no, yo no coincido. O sea,、eh, los aprecio mucho a ustedes, a, a, aprecio a todo el, el, el, el equipo y el respeto que tengo por l a r a d i o c a r m e、eh, s Es enorme. Estaba preocupado el otro día cuando no podían funcionar. por la casa, por, por la humedad, este, tengo tanto peso por, por Mauro, pero cuando h a b l o de la anticuarentena yo no coincido, puede haber algún, alguna persona, este, algún grupo minúsculo,、eh, acá hay gente que quiere laburar, ...que hay gente que quiere trabajar normalmente, y en la marcha que, que yo participé, claramente no fue por la cuarentena, te vuelvo a, re a repetir, desde el primer día que asumí el 10 de diciembre,、eh, Traté de acompañar todas las medidas del de, de, de gobierno en, en la emergencia que estamos viviendo. Lo que no podemos como oposición es avalar este, que no se cumpla la ley. Cuando el presidente anuncia lo de Vicentín, todos esperábamos este,、eh, una ayuda económica para sacar la empresa adelante y eh, sale eh, con una expropiación. Y ese no es el rol que, que la ciudadanía nos dio. Nosotros podemos trabajar juntos, podemos ser más responsables, pero claramente cuando la gente te vota, te vota para que la oposición mire lo que hace el Ejecutivo, que se controlen los gastos. Por eso ayer también, también salimos con algunas compras que p a r e c í a n que no coinciden con la realidad. En el municipio de Santa Rosa también se pagaron sobreprecios. Seguramente debe haber una, una explicación. Nosotros le vamos a estar t e n i e n d o al intendente. Que explique por qué pero se pagó un s o b r e p r e c i o sobre todo en una compra importante de, de, de 10 millones de pesos que hace, se hace afuera de la provincia y、eh, por d a r un ejemplo se paga 7 pesos más este, por kilo de fideos que comprando los ponerlo en diarco en, en santa rosa s í estábamos viendo、no、es ese, seamos... ese comunicado de prensa que de las últimas horas eso además de un comunicado de prensa hicieron una denuncia No, nosotros vamos a pedir primero un pedido de informes, porque claramente, o sea, es como si yo veo algo en el boletín oficial de la provincia, lo primero que hago como diputado es pedir un pedido de informes para, para tener las explicaciones del caso. Después, ahí si le pasa una denuncia o puede algún fiscal declarar oficio. Pero vos Pero decís primero... que el, el sobreprecio se pagó, es, esta es una afirmación. No, no, eso está, eso está comprobado, no, no, eso está comprobado en información del, del municipio. No, no, eso está comprobado. Y la, la empresa donde se hace la inversión, que son 10 millones que se compran y se van de la provincia, es en, en la ciudad de Mercedes、eh, y la firma es punto ruta 5 sociedad anónima. Eso está todo aclarado. Lo que puede haber es una explicación desde el municipio por qué se a c t u ó así y por qué se privilegió un comercio de la Frem de, de, de, de beneficiar a algún, algún comerciante de la Pampa. Y、va en contradicción de lo que uno viene apoyando. Cuando uno apoya las decisiones del gobierno, porque el gobernador dice, no queremos que los comercios cierren, no queremos que, que se pierdan puestos de trabajo, no queremos que las industrias... En ese camino vamos todos juntos, todos juntos. Por eso cuando vos decís, hay una, un, una compra directa este, por afuera de la provincia, entonces, ¿qué puestos de trabajo estamos cuidando en la pampa? ¿Qué comercio estamos cuidando en la pampa? Esas son las cosas que no hacen ruido y como oposición no las podemos dejar pasar. Bien,、eh, Martín, y repito, entonces, la, la presencia en la marcha, para que quede claro de veras, porque incluso en las redes viste, se señala lo que parecía una contradicción, fue、eh, en tu caso puntual y más allá de, de las demás personas,、eh, en contra del, de la expropiación o del modo en que el gobierno nacional trató el tema Vicentín. ¿Es así? Claramente, o sea,、uh -huh. vos vas a tener acá un diputado que va a estar siempre, por eso hoy respeto muchísimo al, al, al comerciante. Yo no voy a estar en la marcha del comercio, los entiendo perfectamente, pero también es una, una responsabilidad del Estado de cuidar la salud. Este, pero claramente entiendo la, la, la, la, la inquietud que tienen, la preocupación que tienen, y siempre vamos a estar, y voy a estar, y ojalá no les falle nunca, de, de, de, Hola, hola. Sí, sí, sí, y a c á e s t a m o s n o no. no de, siempre me van a encontrar del lado de, de, de la transparencia, de ver cómo se hace justicia, Y cuando vemos los a s o c i a m i e n t o tanto del gobierno provincial o nacional, lo que hoy se ve es tratar de modificar el, los miembros de la Corte Suprema, de, de, de lograr impunidad de casos que ya estaban este, juzgados, bueno, obviamente tuviéras t de, de, de lado l de la enfrente. Martín a r d o i n gracias por el contacto. Si querés agregar algo más sobre estos temas u otros, hemos visto que la situación del síndico de Panpetrol parece avanzar en el sentido en que propiciaba el PRO. Eh, no sé si hay alguna novedad más allá de que el martes se tratarían los pliegos, es así, de Martín Maskin y otras personas. Bueno, nosotros es un reclamo que veníamos haciendo desde la gestión anterior, del, del periodo anterior.、Eh, en ese momento、eh, fue fuera de t é r m i n o ya estaban los, los nombres este, acordados. Y esta vez a, a, apenas asumimos desde el bloque. empezamos a, a, a luchar por un lugar que estamos convencidos que nos corresponde, es el、eh, cuatro diputados, es la segunda minoría consolidada después de dos periodos, y bueno, el oficialismo propuso esos nombres, ayer pasaron a comisión y la semana que viene van a ser tratados. Así que nosotros lo único que estamos haciendo es defender el lugar de los votos y, y, y de los votos de los comediados que, que nos acompañaron. Así que s í trabajando en eso, La verdad que en, en, en muchos proyectos tenemos varios diputados este, con distintos temas, estamos con la ley de agroquímicos, este, Laura Tapaglia, r e d u a r d o con, con coparticipación que le i n t e r e s a mucho a los intendentes porque también está muy difícil este, llevar al día a día la, los números de los municipios y el diputado Trava que está con el reclamo de, de los límites con Mendoza que es un, un tema que, que podría beneficiar mucho a la provincia por el tema de Del, petró del petróleo y aparte son tierras que nos corresponden y bueno así que desde el bloque trabajando bien y haciendo el rol de oposición que, que es para lo que nos votaron gracias de vuelta no muchísimas gracias a vos como siempre martín ordo en diputado provincial por el pro